Ya solo con la no me puedo ir ya no salgo más El Rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón, Dios está en la falta rezando en voz alta. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y limpiemos todos los recipientes que puedan acumular agua. Conoce qué podés hacer para eliminar los criaderos que pueda haber en tu casa en buenosaires.gov.ar barra dengue. Al dengue, dale vuelta. Vamos, Buenos Aires. Hora libre. ¿Cómo está? A... Hora libre. Muy bien. <risa>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 que son la plata de nuestros impuestos. Claro. Por un lado, por el otro... Sí, en sí cada con Cada uno de esos billetes es plata de nuestros impuestos. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces mira. estamos financiando un sistema que es peligroso, que viola nuestra privacidad, sí. nuestra intimidad, viola nuestra legislación. Es horrible, además lo estamos haciendo con plata de nuestros impuestos. Incluso es que dejamos de participar de la Iglesia Católica, claro. pero seguimos aportando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 <risa> por apóstata claro claro claro le gané el juicio a la larga pero digo esto de sí, sí, los pero... gatos y me echaron de mi trabajo en la Universidad del de Salvador por apóstata claro sí aparte con lo que, claro. que conlleva llevar un juicio laboral aquí en Argentina digamos ¿no? que no es algo que se soluciona eh, rápidamente sí. que hacen lo mismo yo el juicio laboral lo gané pero me dieron lo mínimo posible claro entonces en este juego de tener que hacer con trámites y burocracia y pasos y, y, obstáculos, y, y obstáculos y cuando llegás finalmente y ganás, bueno, en el rango de lo posible se dan el mínimo claro. y no siente precedente. Entonces en ese sentido también es importante creo organizarse y eso es algo que por ejemplo es la apostasía colectiva, venimos reclamándose una década, que es la hacerlo de forma colectiva, organizarse, juntarse con otra gente que te está pasando lo mismo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 Eh, muy buena data nos estuvo pasando, Pau. Sí, yo me tengo que fijar cómo figuro. Aposta sin Sí, porque, eh, pero me parece que hay que registrarse para entrar. Eso es un tema. Y que te <risa> <se> imita, eh. <risa> eh sí. Red pastoral, creo que se llama. La voy a investigar un poco. Pero en por qué casa? no hablamos con un par de hackers amigos y le sí, reventamos sí, la página, sí, hagamos sí. la pelota. Sí, sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver si encontramos la cura para el coronavirus. Natacha, bien que está volando de fiebríar, fiebre de birra